Joder, qué puta mierda de radio, tío. Todo radiofórmula, macho. Pincha la Hirola, tío. 107.5. Saga tus reyes y déjame de jugar. A, América Latina, Betty, Sortuizandu, Mundo Industrialisatuarengan, Desira Sentimentus a Combat. Continente Onek, Taukan, Leengay, Averastasunak, Eraginda. Invercio a Charritarrakerabilis, Penetracio Imperialistak. ZEDENTE ASURGATU ETA BALIA BIDE PRODUKTIBOEN KONTROLA KORPORAZIO imperialista HANDIEN EI TRANSFERITZEN DIZKIO KOMUNITATE RURALAK AUTO ETA BALIA e, subsist SUBSISTENTZEARAKO PRODUKZIO DOMESTIKOAN ETA SOBERAKINEN KOMERZIALIZAZIOAN DUTEO INARRI KOMUNITATE bueno, EKOISPEEN METODOAK DISTAN LEEN ERRE PRODUKZIO FISIKO ETA SOZIALAK SIURTATZEKO gaidira. Maar euren na nabariena, merkatu kapitalistari balioa a almena da. Lan indarra duten gizon eta emakumeek, sarritan erretzerba ejerzitua osatzen dute. Kapitalaren beharraren arabera, irietara migrazioa edo exodo ruralera behartuz. Atzean utzitako lurren jabetza, latifundisten escuetan eroriko, eroriko da. Indígena ta nekasariak languilla salariatu tu biurtus hauek, erreakzioak sortzen dituzte sioak sorchen ditus te tengabeki. A loticia os homes goistia renen arabera. Emerichigarren mendean India eta belchek colonia renaurka egiterakoan... As kata is een aldeco gatasca, eta lurraren skubidea estu kilochen situzen. Mañarresisten chionek guchirango suen, mija sortzion dalaroi tamaga urtean. Gobernu federalak militari zapalduko situen, ne kasaria reforma legeak sortuak sortuakoa machina dak, ne kaseri chikien artean. Lurraren javecha boterearen lagun siren, coronelei lei emanes. Mila bederatxean da maikagarren urtean eraikitako San Pablo eta Rio Grande Arteko trenbidearekin gobernuak estatuko txoko guztietara eltseko aukera lortu eta nekasari etxikiek lurrak kenduko zizkien. Lur konzentrazio dinamika honek gaurko arte dirau. Mila bederatxean da larogei eta mila bederatxean da larogei tamagos garren urtean artean lurraren gatazka berbistu egin zen. Exodo rural. Colonialisme, het monocultivo haren, batera. Als propietario txikiek... ...eta nekasari mekanizatutik... mekanisatutik, campura tutaco, campura langile, kosatu codute, MST. MST Koenchat, visie doille co contuada, latifundio en ocupacioa. Fabele tako visimo duar riskuchua beste rikes paytute. Ocupacio proceso proceso ajaraitseko esim beste productivo sendo bat. Lana orduan visimo duaren ardats villaca chenda. Lurra alancheko eskubidea visicheko eskubidea eskubideaaren balio kideada. Msetaren borrokat urengu el moadu. Politico adenori, verdefinitu, berde, veresiki, orden público airauli. Mundus oscelar en percepción, categoría berriacasmatus. Estatua en arraca estaria en objectivo baten besteco parte adela da. ¿Qué significación tiene el movimiento sin tierra en forma general? Que muestra teóricamente y en la práctica que las, la ofensiva neoliberal puede ser derrotada. Cada año, 25 o mil familias ganan contra los aliados de Cardoso. Ganan en el sentido práctico. Ganan terreno. Ganan autogobierno. Ganan sus escuelas. Ganan capacidad de cultivar las tierras colectivamente para alimentar a la gente hambrienta del campo. Contra el Banco Mundial. Contra el Fondo Monetario, contra la Policía Militar y contra el ex Marxista, ex Sociólogo, Presidente Fernando Enrique Cardoso. James Petras, social, sociólogo, estatu Batuarra. Imperialismo, clase gatasca, etaconflicto conflicto latinoamericano etan aditua.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 E, atera san e, super mooie en sententia is la e, mateja dat is een de saspi enrico taverna sarraça e, arena momentus e, mobilisatie wat je kan díra enrieta net au gelditu i arte libre campagna nekin enrico taverna weet que víctima e, en terror terrorisme en el cartellí sin e, sioten enrico taverna weet que sarra tu cositos beste no la aquí tengo en política es ¿eh? el colectivo Nec el cartel Nec Como dios, Da igual gasteles nariz a tu David, está rico híces, está. Bar popular, no sé igual un matizma que va más con ellos ahí está, ¿no? Puede ser. Beste Verria, Hereda, is Euskadiar in Mayan, is de Nasië Artico Nasi in Mayan, Madrid is concreto Key, Alpha e, e, is Tistava, e, Imputa tu Indute, Talauurteco, Special Atest, Gorra, Sarthu Diote. Deze Gorra is in Mado Sue, Maya hartu Now, Artu Insute, Greva Batean. Het is een explosieve axis die je moet vergroten. Je moet het risico op de veiligheid het openen. De pest is een beetje te groot. het openen. Je moet het openen. Je moet het openen. Je moet het openen. niet moet het openen. moet het openen. Je moet het moet het openen. Je moet het het het het het het Je het Je het Je Ik noemde een keer toch, dat je een een beetje een beetje een een beetje een beetje een een beetje een beetje een een de viver tão perto dela e sonham com melhores tempos vindos, contemplam essa vida numa cela, esmêlam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar a arca de Noé. Er was Não vou ao campesino llamado Paón, quien había trabajado dura y honestamente para su familia, pero que no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza. Ocupados como estamos, desde la niñez trabajando la madre tierra. Pensaba a menudo. Los campesinos siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio. Las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra. Ahora bien, cerca de la aldea de Paón vivía una dama, una pequeña terrateniente que poseía una finca de 150 hectáreas. Un invierno se difundió la noticia de que esta dama iba a vender sus tierras. Paón oyó que un vecino suyo compraría 25 hectáreas y que la dama había cons consentido en aceptar la mitad en efectivo y esperar un año por la otra mitad. ¿Qué te parece? Pensó Paón. Esa tierra se vende y yo no obtendré nada así que decidió hablar con su esposa. Otras personas están comprando y nosotros también debemos comprar unas 10 hectáreas. La vida se vuelve imposible sin poseer tierras propias. Se pusieron a pensar y calcularon cuánto podrían comprar. Tenían ahorrados 100 rublos. Vendieron un potrillo y la mitad de sus ovejas. Contrataron a uno de sus hijos como peón y pidieron anticipos sobre, sobre la paga. ...pidiendo prestado el resto a un cuñado... ...y así juntando la mitad del dinero de la compra... ...después de eso, Paón... ...escogió una parcela de 20 hectáreas... ...donde había bosques... Fue a, ver, ...fue a ver a la dama... ...e hizo la compra... ...así que ahora Paón... ...tenía su propia tierra... ...pidió semilla prestada... ...y la sembró... ...y obtuvo una buena cosecha... ...al cabo de un año... ...había logrado saldar sus deudas... ...con, con la dama y su cuñado... Así se convirtió en terrateniente y talaba sus, sus propios árboles y alimentaba a su ganado en sus propios pastos. Cuando salía a helar los campos o a, o, a, a mirar sus, sus mieses o sus prados, el corazón se le llenaba de alegría. La hierba que crecía allí y las flores que florecían allí le parecían diferentes de las de otras partes. Antes... ...cuando cruzaba esa tierra... ...le parecía igual a cualquier otra... ...pero ahora... ...le parecían muy distintas... ...un día... Paón ...estaba sentado en su casa... ...cuando un viajero... ...se detuvo ante su casa... Paón ...le preguntó... ...de dónde venía... ...y el forastero respondió... ...que venía de Allende... ...el Volga... ...donde había estado trabajando... ...una palabra... ...llevó a la otra... ...y el hombre comentó... ...que había muchas tierras en venta por allá... Y que muchos estaban viajando para comprarlas Las tierras eran tan fértiles, aseguró Que el centeno era alto como un caballo Y tan tupido que cinco cortes de guadaña formaban una villa Comentó que un campesino había trabajado solo con sus manos Y ahora tenía seis caballos y dos vacas El corazón de Paón se colmó de anhelo ¿Por qué he de sufrir en este agujero? Pensó ...si se vive tan bien en otras partes... ...venderé mi tierra y mi finca... ...y con el dinero comenzaré allá de nuevo... ...y tendré todo nuevo". Paón vendió su tierra, su casa y su ganado... ...con buenas ganancias... ...y se mudó con su familia a su nueva propiedad... ...todo lo que había dicho el campesino era cierto... ...y Paón estaba en mucha mejor posición que antes... ...compró muchas tierras, arables y, y pasturas... ...y pudo tener las cabezas de ganado que deseaba. Al principio, en el ajetreo de la mudanza y la construcción... Paón se sentía complacido... ...pero cuando se habituó, comenzó a pensar... ...que tampoco aquí estaba satisfecho... ...quería sembrar más trigo... ...pero no tenía tierras suficientes para ello... ...así que arrendó más tierras por tres años. Fueron buenas temporadas... ...y hubo muy buenas cosechas... ...así que Paón ahorró dinero... Podría haber seguido viviendo cómodamente, pero se cansó de arrendar tierras ajenas todos los años y de sufrir privaciones para ahorrar el dinero. Si todas estas tierras fueran mías, pensó, sería independiente y no sufriría estas incomodidades. Un día, un vendedor de bienes, raíces que pasaba, le comentó que acababa de regresar de la lejana tierra de los Varskis, donde había comprado 600 hectáreas por solo 1.000 rublos. Solo debes hacerte amigo de los jefes, dijo. Yo regalaré como 100 rublos en vestidos y alfombras, además de una caja de té. Y di vino a quienes lo bebían. Y, obtuvo, y obtuve tierra, la tierra, para, por una bicosa. Vaya, pensó Paón. Allá puedo tener 10 veces más tierras que, de, que, de las que poseo. Debo probar suerte. Paón encomen, encomendó a su familia ...el cuidado de la finca... ...y emprendió el viaje... ...llevando consigo a su criado... ...pararon en, un, en una ciudad... ...y compraron una caja de té... ...vino y otros regalos... ...como el vendedor les había aconsejado... ...continuaron viaje... ...hasta recorrer más de... ...500 kilómetros... ...y el séptimo día... ...llegaron a un lugar... ...donde los Varskis... ...habían instalado sus tiendas... ...en cuanto vieron a Paón... ...salieron de las tiendas... ...y se reunieron en torno al visitante... ...le dieron té... ...curnis... ...y sacrificaron una oveja... ...y le dieron de comer... ...paón... ...sacó presentes... ...de su carromato... ...y los distribuyó... ...y les dijo... ...que venía en busca de tierras... ...los basquis pa ...parecieron muy satisfechos... ...y le dijeron... ...que debía hablar con el jefe... ...lo mandaron a, bus a buscar... ...y le explicaron... ...a qué había ido paón... ...el jefe... ...escuchó un rato... ...pidió silencio con un gesto... ...y le dijo a paón... De acuerdo, escoge la tierra que te plazca Tenemos tierras en abundancia ¿Y, ¿Y cuál será el precio? Preguntó Paón Nuestro precio es siempre el mismo Mil rubios por día Paón no comprendió ¿Un día? ¿Qué medida es esa? ¿Cuántas hectáreas son? No sabemos calcularlo Dijo el jefe La vendemos por día Todo lo que pueda recorrer a pie en un día es tuyo Y el precio es mil rubios por día Paón se quedó sorprendido Pero... en un día se puede recorrer una vasta extensión de tierra. El jefe echó a reír. <risa> Será toda tuya, pero con una condición. Si no regresas el mismo día al lugar donde comenzaste, pierdes el dinero. Pero... pero ¿cómo debo señalar el camino que he seguido? Iremos a cualquier lugar que gustes y nos quedaremos allí. Puedes comenzar desde ese sitio y emprender tu viaje llevando una azada contigo. Donde lo consideres necesario, deja una marca. En cada giro, cava un pozo y apila la tierra. Luego iremos con un arado de pozo en pozo. Puedes hacer el recorrido que desees, pero antes que se ponga el sol, debes regresar al sitio de donde partiste. Toda la tierra que cubras será tuya. Paón estaba alborozado. Decidió comenzar por la mañana. Char charlaron, bebieron más kurnis, comieron más oveja y bebieron más té. Y así llegó la noche. Le dieron a Paón una cama de dredón y los Basquis se, se dispersaron prometiendo reunirse a la mañana siguiente al romper el alba y viajar al punto convenido antes del amanecer Paón se quedó acostado pero no pudo dormirse no dejaba de pensar en su tierra Uf, ¡Qué gran extensión marcaré! pensó pudo andar fácilmente 50 kilómetros por día Los días ahora son largos Y un recorrido de 50 kilómetros representará gran cantidad de tierra. Vendré las tierras más áridas o las dejaré a los campesinos, pero yo escogeré la mejor y la trabajaré. Compraré dos yuntas de bueyes y contrataré dos peones más. Unas 90 hectáreas destinaré a la siembra y en el resto, criaré ganado. Por la puerta abierta, vio que estaba rompiendo el alba. Es hora de despertarlos, se dijo, debemos ponernos en marcha. Se levantó despierto, se levantó, despertó al criado, que dormía en el carromato. Le ordenó unir los caballos y fue a despertar a los Varskis. Es hora de ir a la estepa para medir las tierras. Los Varskis se levantaron y se reunieron, y también acudió, acudió el jefe. Se pusieron a beber más curnes y ofrecieron a Paón un poco de té, pero él no quería esperar. Si hemos de ir, vayamos de una vez. Ya es hora. Los Varskis se prepararon y todos se pusieron en marcha, algunos a caballo y otros en carros. Paón iba en su carromato con el criado y llevaba una azada. Cuando llegaron a la estepa, el cielo de la mañana estaba rojo. Subieron una loma y, apeándose de carros y caballos, se reunieron en un sitio. El jefe se acercó a Paón y extendió el brazo hacia, el, hacia la planicie. Todo esto, hasta donde llega la mirada, es nuestro Puedes tomar lo que gustes A Paón le reducieron los ojos Pues era toda tierra virgen Chata como, como la palma de la mano Y negra como la semilla de amapola Y en las, en las hondonadas crecían altos pastizales El jefe se quitó la gorra de piel de zorro La, la apoyó en el suelo y dijo Esta será la marca Empieza aquí y regresa aquí ...toda la tierra que rodees será tuya. Paón sacó el dinero y lo puso en la gorra... ...luego se quitó el abrigo... ...quedándose con su chaquetón sin mangas... ...se aflojó el cinturón... ...y lo sujetó con fuerza bajo el vientre... ...se puso un costal de pan... ...en el pecho del jubón... ...y atando una botella de agua al cinturón... ...se subió, se subió la caña de, de las botas... ...empuñó la azada... ...y se dispuso a partir... ...tardó un instante en decidir el rumbo... ...todas las direcciones eran tentadoras... ...no importa... Eh, eh, ...se volvió hacia... Eh, ...dijo al fin... ...iré hacia el sol naciente... ...se volvió hacia el este... ...se des desperezó... ...y aguardó a que el sol... ...asomara sobre el horizonte... ...no debo perder tiempo... ...pensó... ...pues es más fácil caminar mientras todavía se, se está fresco... ...los rayos de sol no acababan de chispear... ...sobre el horizonte cuando Pagón... ...lazada al hombro... Se, se, inten, ...se internó en la estepa... ...Pagón... ...caminaba a paso moderado... ...tras avanzar mil metros... ...se detuvo, cavó un pozo... ...y apiló terrones de hierba... ...para hacerlo más visibles... ...luego continuó... ...y ahora que había, que había vencido... ...el estumecimiento... ...apuró el paso... ...al cabo de un rato... cavó otro pozo... ...miró hacia atrás... La loma se veía claramente a la luz del sol, con, con la gente encima y las relucientes llantas de las ruedas de carromato. Paón calculó que había caminado 5 kilómetros. Estaba más cálido. Se quitó el chaquetón y se lo echó al hombro. Continuó la marcha. Ahora hacía más calor. Miró el sol. Era hora de pensar en el desayuno. He recorrido el primer tramo, pero hay cuatro en un día y todavía es demasiado pronto para, para virar. Pero me quitaré las botas. ...se dijo... ...se sentó... Se, quinto, ...se quitó las botas... ...se las metió en el cinturón... ...y reanudó la marcha... ...ahora caminaba con soltura... ...seguiré otros cinco kilómetros... ...pensó... ...y luego giraré a la izquierda... ...este lugar es tan promisorio... ...que sería una pena perderlo... ...cuanto más avanzo... ...mejor parece la tierra... ...siguió derecho por un tiempo... ...y cuando miró en, en torno... ...la loma era apenas visible... ...las personas parecían hormigas... ...y apenas se veía un destello bajo el sol... ...ah... ...pensó Paón... ...he avanzado bastante en esta dirección... ...es hora de girar... ...además estoy sudando... ...y estoy muy sediento... ...se detuvo... cavó un gran pozo... ...y apiló hierba... ...bebió un sorbo de agua... ...y giró a la izquierda... ...continuó la marcha... ...y la hierba... ...era alta... ...y hacía mucho calor... ...Paón... ...comenzó a cansarse... ...miró el sol... ...y vio que era mediodía... ...bien... Pensó, debo descansar. Se sentó, comió pan y bebió agua, pero no, no se acostó, temiendo quedarse dormido. Después de estar un rato sentado, siguió andando. Al principio, caminaba sin dificultad y sentía sueño, pero continuó pensando. Una hora de sufrimiento, una vida para disfrutarlo. Avanzó un largo trecho en esa dirección y ya iba a girar de nuevo a la izquierda cuando vio un... Fe, un, un fecundo valle. Sería una pena excluir este terreno. Pensó. El lino crecería bien aquí. Así que rodeó el valle y cavó un pozo del, del otro lado antes de girar. Paón miró hacia la loma. El aire estaba brumoso y trémulo con el calor. Y a través de la, de la bruma apenas se veía a la gente de la loma. Ah, «Pensó Paom». «Los lados son demasiado largos. Este debe ser más corto». «Y siguió a lo largo del tercer lado, apurando el paso. Miró el sol. Estaba a mitad de camino del horizonte y Paom aún no había recorrido tres kilómetros del tercer lado de la, del, del cuadrado. Aún estaba a quince kilómetros de su meta». «No», «pensó». «Aunque mis tierras queden irregulares, ahora debo volver en línea recta. Podría alejarme demasiado y ya tengo gran cantidad de tierra». Paom... cavó un pozo de prisa... ...echó a andar hacia, hacia la loma... ...pero con dificultad... ...estaba agotado por el calor... ...tenía cortes y magulladuras... ...en los pies descalzos... ...y flaque, flaqueaban las piernas... ...ansiaba descansar... ...pero era imposible... ...si deseaba llegar antes de, de Poniente... ...el sol no espera a nadie... ...y se, un, se hundía cada vez más... ...cielos... ...pensó... ...si no hubiera cometido el error de querer demasiado... ...¿qué pasará si llego tarde? ...miró hacia la loma... ...y hacia el sol... ...aún estaba lejos de su meta... ...el sol... ...se aproximaba al horizonte... Paom ...siguió caminando... ...con mucha dificultad... ...pero cada vez más rápido... ...apuró el paso... ...pero todavía estaba lejos del lugar... ...echó a correr... ...arrojó la chaqueta... ...las botas... ...la botella y la gorra... ...conservó... solo la azada... ...que usaba como bastón... ¡Ay de mí! ...he deseado mucho... ...y lo eché todo a perder... ...tengo ganas de llegar antes de que se ponga el sol... ...el temor le quitaba el aliento, Paom siguió corriendo y la camisa y los pantalones empapados se le pegaban a la piel y tenía la boca reseca, su pecho jadeaba como un fuelle, su corazón batía como un martillo, sus piernas cedían como si no, no le pertenecieran, Paom estaba abrumado por el terror de morir de agotamiento, aunque temía la muerte no podía detenerse. «Después de que he corrido tanto, me considerarán un tonto si me detengo ahora», pensó. Sí, siguió corriendo, y al acercarse, y al acercarse oyó que los barques gritaban y aullaban, de esos gritos le inflaron aún más el corazón, junto a su, su, sus últimas fuerzas, y siguió corriendo. El hinchado y brumoso sol casi rozaba el horizonte, ro rojo como la sangre, estaba muy bajo, Pero Paón estaba muy cerca de su meta. Podía ver a la gente de la loma, agitando los brazos para que se, se diera prisa. Veía la gorra de, de piel de zorro en el suelo y el dinero y al jefe sentado en el suelo, riendo a carcajadas. Hay tierras en abundancia, pensó. Pero ¿me dejará Dios vivir en ellas? He perdido la vida, he perdido la vida, nunca llegaré a ese lugar. Paón miró el sol, que ya desaparecía, ya era devorado. Con el re... Con el resto de, su, de sus fuerzas, apuró el paso, encorvando el cuerpo de tal modo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Pero cuando llegó a la loma, de pronto oscureció, miró el cielo. El sol se había puesto. Paón dio un alarido. El movimiento humanista, libertario, una reserva de fuerza espiritual. Todo mi esfuerzo ha sido en vano, pensó. Y ya iba a detenerse, pero oyó... ...que los vásquis aún gritaban... ...y recordó que aunque para él... ...desde abajo parecía el sol se había puesto... ...desde la loma aún podían verlo... ...aspiró un, una buena bocanada de aire... ...y corrió a cuesta arriba... ...allí aún había luz... ...llegó a la cima y vio la gorra... ...delante de ella el jefe se reía carcajadas... paón soltó un grito... ...se le, se le aflojaron las piernas... Ca ...cayó de, de bruces... ...y tomó la gorra con las manos... —¡Vaya, qué sujeto tan admirable! —exclamó el jefe. —¡Ha ganado muchas tierras! El criado de Paón se acercó corriendo y trató de levantarlo, pero vio que le salía sangre por la boca. Paón estaba muerto. Los se chasquearon la, la, eh, la lengua para demostrar su piedad. Su criado empuñó la azada y cavó la tumba para Paón y allí lo sepultó. Dos metros de la cabeza a los pies era todo lo que necesitaba. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Por León Tolstoy. Carrisqueta y hemos traído de invitado a Ferme de Galdacao eh, es bastante conocido ¿no? por las calles de Somera que anda vendiendo por ahí su, su, fan, su fancine ¿no? y bueno ya hemos es la segunda vez que le traemos además a la aerola, así que repetimos entrevistado y bueno eso hace un fancine con cómics y con texto y a con viene a contarnos pues las novedades que, que trae Ongi Torri Ferme. Opa Ongi Torri Suri <risa> <Sí>, Bye bye <risa> Bueno Pues eso, que te hemos traído porque supuestamente tienes novedades, ¿no? Algo va a cambiar en tu famoso fancine, va a cambiar de nombre, me han dicho por ahí, y va a cambiar muchas más cosas. Sí, es como una evolución, pero bueno, es que hemos dado el salto a lo audiovisual también. Ah, sí, a ver, a ver, cuenta cómo va eso. Por lo menos cambiaron el nombre a Cochan Video, y va antes... a ser siempre ahora, o sea, antes se llamaba Falling Cow World hemos sacado 5 números y 5 extras bueno, 6 números y 6 extras y ahora se llama Cochan Video, el número 0 sale la semana que viene va a ser siempre 16 páginas y el contenido va a cambiar un poco como en el anterior tenemos nuestros propios personajes y colaboraba tanta gente ya, pues hemos aparcado un poco nuestros personajes y vamos a darle salida a los colaboradores ¿Y esos colaboradores van a ser fijos o cualquiera que le interese puede decirte oye, ferme, que me apetece hacer tal? Cualquiera, cualquiera puede O sea, decirle. está abierto. Cuanto más, mejor. Perfecto. Así yo hago menos. ¿Podemos <risa> dejar un contacto por si a la gente le interesa participar en el fanzine? Sí, sí. Cochanvideo@gmail.com. Eh, con TX. ¿no? Sí, con ¿verdad? K, TX y B, todo junto. Perfecto. Así Oye, se llama, el fanzine eh, se llama ahora cochan video Faczine y el canal de YouTube se llama video Pero, eso, has dicho que van a cambiar los contenidos. Antes era más cómic, todo cómics, ¿no? Igual había algún texto suelto y ahora ¿qué, qué, qué tienes pensado meter? Pues bueno, algún cómic también, pero sin ser de los personajes nuestros, del fanzine. O sea, cómics que, que no cabían en. que no entraban en la, con los personajes, que no pegaban. Pues un poco diferentes. Luego las colaboraciones. Que es como. no tiene nada que ver con lo nuestro. Y luego ya entrevistas. Tengo vocación de periodista. ¿Y, y los personajes cómo, cómo los construyes? Eh, ¿cómo, o sea, ¿Cómo decides cómo tiene que ser un personaje? O sea, ¿Primero piensas la historia y luego piensas los personajes? ¿O cómo es esa.? Primero pienso la historia y luego lo adapto a. Esta, esta historia pegaba más con este personaje, está con, con el otro. O sea que primero, en el proceso, lo primero es el guión, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, eso los he abandonado, los personajes. Uh -huh. Eso os voy a meterlos ahora. Bueno, es como lo que utilizaba para esos personajes, lo voy a utilizar ahora en vídeo. Uh -huh. O sea, ¿vas a hacer animación? No, es la idea. Uh -huh. La idea, en vez de trasladar al personaje, trasladar al vídeo. Ajá. En el eh... vídeo sales tú, ¿no? Sí, yo principalmente. Vale. ¿Y cuál es, cuál es la idea que se, que se trata ahí? O ¿Qué es la idea que se toca? Bueno, en lo que es en los vídeos, va a haber una parte que... Una sección se llama filococh. <ríe> es como filosofía cochambrosa, ¿no? Es como cosas que hablo yo con los colegas y tal, eh, pues... El, el, un vídeo que hemos subido se llama Somata tu futuro. Salgo ahí en las cortes comiendo pollas. Es como que siempre hablamos, joder, eres un desgraciado, vas a acabar comiendo pollas en las cortes. Es como reírnos de eso. Eh, luego también cosas como la comodidad mata y... No sé, mandar mensajes ahí. Un poco de filosofía callejera, ¿no? Sí, Un poco claro. de... ...ilustrar esas filosofías que se manejan en la cuadrilla y en el ambiente de amigos... ...ilustrarlos en el cómic, ¿verdad? O sea, ah, el... Sí, esto en vídeo, sí. Uh -huh. Ferme, eh, o sea, el, el especial que hiciste para, para diciembre, ¿no? ¿Pu ¿Puede ser el, el anteproyecto o la bombilla de, sí, de, este, de este salto al vídeo? Efectivamente, eh, de hecho un vídeo... ...venía con DVD uh -huh. y venía un vídeo de presentación... ...ese vídeo también está en YouTube, lo podéis ver... ...se llama Presentación FOW, F-O-W... Y, y, y bueno, pues eso Luego también vamos a, a tener un poco Un programa, que vamos a hacer un programa de variedades Sin las mamachicho Pero de variedades ¿eh? Con imitaciones, parodias de publicidad Y varios sketches así Que son ya, pues eh, Había un cómic, bueno, ese cómic va a seguir en el en Lo que es el fanzine, que se llama Red Social Es un poco, to, un poco crítica a las redes sociales ¿no? A la uh -huh. gente que está todo ya con el móvil eh, que Al final tienes tanto... Hay tanta comunicación, no, tantos medios de comunicación que al final eh, pásame la sal, se lo mandas con el móvil ¿sabes? en vez de pedirle la sal pues Sí, es eso, eso. eso le escuché a alguien decir que, que lo que hacen estas nuevas te tecnologías es acercarlo lejano y alejarlo cercano ¿no? Ya Realmente Yo tengo casos en, en mi cuadrilla donde me dicen que si, si un, dos hermanos un hermano y un hermano en este caso que si, que si uno está en una habitación y el otro está en el salón Pues que no se acercan a hablar, sino que lo hablan por, por WhatsApp. Ver, es un poco post es, du es duro, ¿eh? Es duro sí, de... Realmente de... sí, no tienes más que levantar el tono de la voz. Es duro admitirlo, pues incluso, ¿sabes? El... Es duro, duro de comunicarlo. Bueno, depende de la hora, igual viene bien, ¿no? Pero... ¿Y cuéntanos, ¿se basa en una historia, en una narración, o eh, digamos, tiene un hilo argumental? Eh... Eh, no, no va a tener. Va a tener secciones fijas, el programa de variedades. Ya, o sea que va a ser unas sec eh, secciones que tratan eh, de una forma, de una perspectiva diferente, diferentes contenidos. ¿no? Sí, eh, es en plan. Primero va a haber una imitación, un personaje que voy a imitar yo, muy conocido o no, también le ayudo a fomentarlo, ¿no? Porque hay un... me voy a meter sobre todo con youtubers. Que está ahora muy de moda, ¿no? Pues el Eulogio, el Auronplay, Play, el Rubius, toda esa gente, ¿no? Y bueno, voy a imitarles a ellos. Y es como que voy a ir presentando el programa... Que se <risa> y, y claro, o sea, por qué, ¿por qué intentas, eh, digamos, eh, ridiculizar esas figuras? O, o sea, ¿qué es lo que, lo que no ves correcto en, ese, en esas identidades? No, si ¿no? yo lo veo correcto, lo que hagan, ¿no? Pero es como... Me río de ellos, o con ellos, ¿no? El parodio desde dentro, ¿no? Uh -huh. Es como en la tele parodian lo de la tele, pues en youtube parodian lo de youtube uh -huh. y también pues con anuncios paredes de publicidad como el de Matías Prats el de tienes todos los puntos del carnet llama ahora pues, <risa> <risa> <risa> algo de eso y, y luego también eso lo que te he dicho la red social y tenemos pensado a hacer algunas bromas callejeras pero es peligroso tengo miedo de que me peguen y cuáles son los aspectos de las redes sociales que con los que has incidido así Los que más le has metido caña. Bueno, de momento va a ser WhatsApp y Facebook y Twitter. Bueno, al final puede parecer un poco contradictorio, ¿no? Porque yo me estoy metiendo en una red social para hacerlo, ¿no? Que también tiene otra red social detrás, Google Plus. Pero bueno, no tengo Facebook. O sea, ¿y cuáles son los aspectos que, que no te parecen correctos de las redes sociales? ¿Qué quieres criticar? Pues que al final eh, es una manera que. O sea, ellos te incitan a estar todo el rato. Con, con lo suyo, ¿no? Porque les beneficia. Y también manejan mucha información y no sabemos qué hacen con esa información. ¡Hala, ya está el conspiranoico! Pues sí, pues sí. Sí, realmente puede tener también algo de exhibicionismo así. Las redes sociales... Sí, bueno, al final... Eh, la gente sube foto, fotos de sus bebés al Facebook. O sea, a veces alguien las está viendo. Yo qué sé, la ven tus primos, pero también la ve un amigo de un vecino eh, quizás conozcas a Antoñito a ver, Antoñito, no le conozco pero a ver sus fotos, anda, fotos de bebé qué bonito pues, ¿podemos tener, o sea, ¿puede tener alguna ventaja las redes sociales? ¿o es todo desventaja? no, claro que tiene ventajas eh, por ejemplo el Whatsapp es te ahorra dinero, ¿no? en, en mensajes y así pero bueno, yo tengo <risa> 24 horas llamadas gratis y mil mensajes gratis al mes y luego, cuando lo he tenido, ¿no? Y esto, pero me creaba como una, una especie de adicción. Uh -huh. Todo el rato sonaba, todo el rato miraba. Eh, tampoco conozco mucha gente, ¿no? Pero estás metido en rollos ahí. Y claro, está bien porque te ahorras dinero y es, es una comunicación instantánea. Pero claro, tiene malo el, que el rollo para coordinar planes o así, que tiene su utilidad, ¿verdad? Sí, sí. Como el, como el Google también, que tiene el mapa ese. ...calendario ahí ¿eh? y, ...y te avisa tal... ...no usa esa agenda... ...usa el Google ¿no? Uh -huh. Y eso... ...es un poco eso... <risa> ...no... ...pero también por ejemplo... ...el Facebook... Eh, ...tiene un de juegos... ...y, y mierdas... ...no... Uh -huh. ...en plan ahí... ...juega... ...hazte la puta granja esta... ...eh... ...yo que sé... ...¿qué personaje... ...qué personaje de cómic eres? Te hacen un test ahí... ¿Puede ser que el Facebook también... ...digamos que normalice... ...corrientes ideológicas entre todos los usuari usuarios digamos que uniformice los intereses informativos entre los usuarios bueno, pues no sabría qué decirte eso también depende, ¿no? depende del país y del sitio pero, joder me pides un poco, sí se generaliza un poco, ¿no? yo creo, y también igual salen noticias que no salen en otros medios no sé, no sé No sé qué decir, te has pillado ahí Joder, no estamos hablando aquí con un experto Estamos hablando con alguien que hace fanfines Que bueno, tiene su opinión, ¿no? Pero estamos sí, actuando mucho en exper la, la experto la en nada experto en nada Como todos Bueno, bueno casi eh, Ah, eso, te iba a preguntar Porque he estado viendo tus vídeos en YouTube Y les he notado que, joder ¿Con qué, ¿con qué cámara los grabas? Pues con el móvil Con el móvil, ¿no? O con una digital compacta A veces algunas partes con reflex, con una reflex, así, cuando me graba algún colega, mm -hmm. porque yo no tengo. Ya. Yeah. Y sí queda un poco guarro, ¿no? Es que es la móvil, que es que ahora mismo en YouTube todos los vídeos tienen una calidad eh, impresionante. Entonces, claro, calidad llegas, de imagen, a, llegas a un Y sonido, y sonido. <risa> y llegas a un vídeo así un poco cutrecillo y por mucha gracia que hagas, que hagas, igual lo quitas, porque no tiene tanta calidad. No estamos tan acostumbrados ya a la calidad que es como que... Ya, es... es... Pues eso también viene por las redes sociales, ¿no? Total. Que en plan que nos han acostumbrado a ver todo de puta madre y luego es algo así un poco guarrete y dices, qué mierda es esta! Y da igual lo que estén contando, que salga tu padre ahí, ojo, qué mal sales, tío. No quiero verte. <risa> Pero bueno, yo me preocupo más de. de intentar es. O sea, a ver, lo que quiera decir yo, intentar expresarlo adecuadamente. Más que con la calidad, pues bueno, me fijo en los planos y tal. Uh -huh, tanto de vocación de, de videoartista. Puede ser otra estrategia, ¿no? El, el, el cutre marketing, ¿no? Sí, de hecho... Claro, está vinculado... El cutre marketing es... Efectivamente esto, es un canal de YouTube y un fanzine. O sea, ¿qué es más importante de los dos? Ah, no se sabe. Con esta, con esta nueva evolución nos preguntamos a ver si los, los precios, por ejemplo, se van a mantener o van a aumentar o cómo va... O sea, bueno, no, ¿cómo va a ser uno al mes... La semana que viene sale el número cero, va a ser siempre 16 páginas y va a ser siempre un euro. Perfecto. O sea, y voy a siempre... intentarlo de moverlo más por bares ahí, gratuitamente. ¿Pero por Galda o más sitios? Pues quiero moverme por Durango, Baracaldo, Bilbao, algún sitio solía dejar, pero había dejado de tal, para aquí para allá, pero bueno, voy a volver ahí, a dejar en más sitios. Uh -huh. Vale, antes habías comentado que querías hacer entrevistas en tus vídeos, ¿no? ¿Tienes no. algún tipo de, de objetivo? O sea, me refiero, no no objetivo en la entrevista, sino ¿a qué persona vas a entrevistar? si ¿Van a ser gente del pueblo? ¿Van a ser gente de, que tenga estas características, otras, o, o, cualquier, o cualquier gente puede ser entrevistada? Bueno, eh, para el número, o sea, en un principio de entrevistas van a ser para, el, para el, lo que es el fanzine. Y luego, más adelante, grabaré las entrevistas que hago para el fanzine en vídeo, y una parte pondré en el fanzine y luego la completa estará en el vídeo en YouTube. Y, por ejemplo, para este número, hemos hecho una entrevista... A Alex Paya, que es un chico que ha estado haciendo un documental con 3.000 euros de Valencia, está haciendo 60 entrevistas y se llama El silencio de la tortura. O sea, es de Peña que ha sufrido maltrato policial de alguna manera u otra. Por ejemplo, ese aspecto. Luego también la semana, el mes que viene vamos a hacerle una entrevista a un chico que conocí aquí en Bilbao. Se llama Luis, creo que es de Granada. Y en plan, como que ha estado haciendo una película por gasteches y y casas de cultura y alternativas de, de toda la península, eh, iba con los mismos personajes y con la misma historia, pero una parte grabada en cada parte y con diferentes actores. Los mismos personajes, diferentes actores. O sea, me pareció interesante lo he hecho sin dinero. es pues un poco eso. Y luego también queremos hacer eh, una entrevista, que todavía está, está muy verde, tenemos que confirmarla, a una chica que está escribiendo un libro, lleva cinco años preparándolo, sobre gente que, que decía cosas, ¿no?, Y les han metido en psiquiátricos por decir esas cosas. Les han deslegi deslegitimizado. Sí, el paradigma de la cordura, ¿no? O sea, si ya te sales un poquillo de... Claro. ¿Y, si qué, vas... y, ¿Y qué es lo que decía? ¿Puedes dar algún ejemplo así? Del ¿De último que he dicho. No, sí, Eso ¿no? me han comentado y quiero ponerme en contacto con ella. Pero bueno, yo creo que está, está medio hecho ya. Pero... No. Y es eso, al principio va a hacerlas en el fanzine para ser algo diferente, ¿no? Pero al principio hemos metido artículos y tal, bueno, para ver artículos y luego aparte las entrevistas. Y claro, luego en un futuro eh, las grabaremos en vídeo y las subiremos al canal. Uh -huh. O sea, al final el canal es, va a ser como un canal de televisión alternativo, es lo que intenta ser. ¿Y cuáles son tus inquietudes, las que vas a tratar en el canal, mayormente, así a grandes rasgos? Pues, pues cosas de la vida, ¿no? Pues filosofía cochambrosa, esa que te he dicho. Luego el programa de variedades. Luego también queremos hacer una serie... Que ahora está muy de moda la serie, pero es una serie al uso. Es de dos amigos que quedan para ver películas en una lonja... Pero uno no, nunca puede salir de la lonja. Y claro, luego hablan de la película. Es una especie como de review, ¿no? Como, guau, tío, vaya mierda de película, vamos a ver. O no, esa no, ¿qué, qué tal? O, ¿me has traído los ganchitos...? A lo que queda a este lado de la, de la pantalla, ¿no? Sí, eso es. Es como hablan de la película, como hay gente, mucha gente que hace críticas de películas y tal, pero bueno, es como una serie, integrada en una serie. O sea, va a haber parte de historia y parte de crítica de la película. Bueno, pues hasta aquí, pues, la hora se nos está yendo. Así que bueno, es que ricasco, Fermen. Pues, en un futuro también haremos otro, un programa también sobre drogas. ¿Sobre drogas? Sobre las otras drogas. Lo que no se considera droga. Muy interesante. Y. Pues me has dejado. Trabajo, trabajo. ¿Eh? Trabajo, sexo, dinero. Adicción. Chocolate. Sí, verdad. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Ahí hemos dejado, ¿no? El canal de vídeo que es eh, Cocha en Video. El canal de YouTube, perdona. Y el email por si pues, alguien se quiere poner en contacto, que eran. Eh, Cocha eh, en Video arroba gmail.com. Con K y con Teisa. Vale, va. Es que ricasco. Y B también. Es que es ricasco. Vale, eh, una cosa más. Eh, suscribíos o ahorcaros. <risa> Ahí se queda. Milonga para quererte mucho varón, vader, vader, vader, vader, vader, vader, va vader, vader, vader, vader, vader, vader, vader, no lo sepas nunca vader, vader, vader, vader, vader, vader, vader, vader, vader, vader, un taco para cobrar una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión pero no es fácil cortarse los vientos de un metecor Cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón va quererte mucho. Varón desearte el bien. Varón Porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepa nunca. Tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa Verme. Bueno gente, va va bueno, va bestrika be, va gaur auritzen da gure programa gaurkoaz, da bueno, va gaurbe egun Se UD azten da gaur, ¿es? Da orduen eh baixe, ongi etorris e Udai, da bakizue soloan eh ointxe beharren beharr handien dauen denpora denporaldia da, da o sea sartu babea, sartu artoa da da autogestionatu zure jatekoa. Gustavo ja, chuiser uit dan dan bueno, Peña, Basanta, Coa, Bagoyes, eh, Ori. Nou, als i Dauda, Laster, i Singo, Da Sanjuana, cas ike, a darle fuego a todo, vale? Et a Ori, el cartas una betiko moduen, el cartas una boroca de suen gendari. Eh, Que no escojan peña, que si no es un marrón, ¿vale? Para la familia, para los colegas y para todo. Vaya, ¿vale? a seguir metiendo caña ahí, porque este hay que meterle caña, caña y caña. Venga, peña. Feliz resaca.